Mauro Mendiburu, buen día. Muy buen día, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? feliz año nuevo? Bueno, igualmente, muchas gracias. Desde el año pasado que no hablábamos. <ríe> es verdad, desde el año pasado. <ríe> estamos inaugurando, estamos inaugurando año y supongo yo que con algún dato estadístico. Sí, como es tradicional, primeros días de mes, más allá que también son los primeros días del año, tenemos los datos. Hoy bueno, hoy se van a, se van a conocer los datos de la inflación hoy de tarde por parte del Instituto Nacional de Estadística, tema que Vamos a, eh, por lo menos, puntear un poquito al, al, al cierre de, de la charla de hoy. Pero lo que sí ya se conoció, como es habitual en los primeros días hábiles de cada mes, eh, Uruguay 21 publicó los datos de exportaciones, comercio exterior, uruguayo, mes de diciembre y año entero 2021, un año muy particular. El año, en el año 2021 se exportaron 13.356 millones de dólares en, en bienes, <coughs> Ese es el máximo histórico, es el año en el que mayor volumen de exportaciones en cuanto a valores eh, se registraron, concretamente un 16,5% más que el año anterior y este claramente dividido en dos partes el año 2000, eh, 2022, digo eh, en dos partes, la primera mitad hasta agosto donde hay crecimientos muy fuertes de las exportaciones, eh, de los principales rubros de exportaciones, todos ellos. Y luego, a partir de agosto, ya lo dijimos varias veces en este mismo espacio, <coughs> registraban eh, caídas con respecto al, al año anterior. O sea, tenemos un crecimiento fuerte hasta agosto, que fue compensado parcialmente por el resto del año, no obstante lo cual, el resultado final ha sido más que positivo, 16,5% en valores más que el año anterior. Y este, repito, ha sido un récord en cuanto a exportaciones. Y si miramos el año los distintos rubros, los prim primeros cuatro rubros, eh, la carne fue eh, el primer rubro de exportación, 2.517 millones de dólares, En segundo lugar tenemos uh, casi que compartidos soja y celulosa, 1922 y 1818 millones de dólares. Finalmente, cuarto puesto, lácteos 889 millones. En los cuatro rubros tenemos aumentos, en el caso de la soja, más del doble con respecto a el año 2021, 116% de crecimiento. Y en los otros, bueno, la carne ha sido el que creció menos, 5%, también lo veíamos en las charlas anteriores, un gran fuerte crecimiento en la primera mitad del año, y luego se enlenteció básicamente por eh, la reducción del crecimiento económico, del crecimiento de exportaciones, perdón, con respecto a China, que eh, veíamos claramente a partir de septiembre y hasta fin de año, que reduce el volumen de importación de carne de nuestro país en comparación a años anteriores. Y justamente, eh, a raíz de esto, eh, China quedó en primer lugar con el 28% de las exportaciones, pero cayó sensiblemente en porcentajes con respecto a años anteriores. El segundo puesto fue para Brasil, que veíamos también en los últimos meses que eh, sobrepasaba China como principal destino los, eh, los últimos meses, en algunos de los últimos meses, no obstante lo cual, repetimos, como en los primeros 6-7 meses fueron muy fuertes en cuanto a exportaciones de carne y con destino a China, Este terminó ocupando el primer lugar, la Unión Europea y Brasil prácticamente eh, cabeza a cabeza en el segundo puesto, 15, 14%, y Argentina en, tercer, en, en cuarto puesto con el 9% del destino de nuestras exportaciones, con 1.250 millones de dólares. El Mercosur, Brasil y Argentina, bueno, un total 23% de, del destino de nuestras exportaciones, y los rubros, por ejemplo, para Argentina, eh, que llama más la atención por todas las restricciones que hubieron parte de ese país. Bueno, el problema es que, como, mejor dicho, la explicación es que casi la mitad fue soja, o sea, Argentina exportador de soja, 42% de las exportaciones uruguaya-argentinas fueron soja, obviamente fue un pasamano, ¿verdad? No no no fue algo este que pueda repetirse o si se repite en las mismas condiciones en los años siguientes. Y en segundo lugar, energía eléctrica. El año pasado Brasil no fue uno de los compradores más importantes de energía eléctrica, la sequía azotó a Argentina y Argentina terminó importando. El 11% de las eh, exportaciones argentinas fueron energía eléctrica. Estos dos rubros son la mitad, un poco más de la mitad de los bienes que hemos exportado a Argentina. Eh, claramente no, no tienen ningún tipo de restricción por parte del gobierno de aquel país. Y eh, con respecto al resto de los bienes, ...para Argentina y Brasil... ...bueno, son bienes muy particulares... Que ...también lo dijimos en, en otro momento... ...no tienen un destino diferente a este... ...o sea, no, no somos competitivos... ...para exportarlos a terceros países... ...estamos hablando de vehículos, autopartes... ...en el caso de Brasil Plásticos, Malta... ...el único rubro que sí es competitivo... ...a nivel internacional y que tiene destino a Brasil... ...son los lácteos, que son el cuarto rubro... ...de, de exportación global... ...las perspectivas para el 2023... Dado los últimos meses, es de desaceleración de las exportaciones con un pequeño dato que puede compensar también esta desaceleración. Empieza a participar en el volumen de exportaciones la nueva planta de celulosa. Es muy factible que la celulosa pase o al segundo o al primer puesto del de rubro de exportaciones de nuestro país. Este aumento de las exportaciones de celulosa probablemente más que compensen la desaceleración que estamos viendo en el resto de los rubros, inclusive la caída de los precios de la soja, que podría implicar una caída también en el total de eh, valores exportados de este rubro para el año 2023. Y te comentaba al principio que, bueno, hoy de tarde vamos a conocer los datos del IPC, el cierre del año pasado, el año 2022, probablemente ronde el 8%. las buenas noticias es que los ajustes que se están viendo, por lo menos la mayoría de ellos, de principio de este año 2023, marcan que este, este 8% iría a la baja. Tanto UTE como Antel y el este, han ajustado por debajo del IPC, el dólar se mantiene relativamente planchado y los combustibles bajaron. Es un combo que va a eh, impactar fuertemente en el IPC del mes de enero del año 23 y por consiguiente cuando empecemos a anualizar la inflación del año 23 la veamos por debajo de este 8%. Más, ten, más tendiendo al el rango meta del de Banco Central que está como techo en el 6%. Eso este implica que si hay algo que aparece como rentable de cara a este año, hablábamos un poco de la semana la otra semana, son las letras en regulación monetaria, la, la letra de regulación monetaria moneda nacional que están pagando una buena tasa en pesos con una inflación a la baja, daría la impresión que en este momento es una buena forma de ahorrar. Eh, a la vista de lo que estamos viendo en estos primeros días del año. Un, el otro dato, que y para terminar, que no es menor, el petróleo sigue a la baja, eh, está cotizando por debajo de 75 dólares el West Texas en este momento en Nueva York, y eso también son buenas noticias de cara a los ajustes de combustibles que podamos tener a futuro. O sea que eh, un buen comienzo de año, por lo menos, en estos datos, Jorge. Ojalá se mantenga este promedio. Gracias por tu aporte, como siempre, Mauro. Un gusto, Jorge. Buena semana para todos. Igual para ti. Chau. Chao. Fre frecuencia abierta.